Bueno, mira,、eh, con mi marido estamos buscando un monoambiente. En el año 2016、eh, fuimos a parar a una inmobiliaria de Sandra、eh, Serra.、Uh -huh. eh, ella nos,、eh, bueno, nos, nos eh, presentó Oscar Fergonzi,、eh, no, nos ofreció un monoambiente en el primero C en el Emprendimiento e s p a c i a Lente. Uh -huh. um, bueno, el emprendimiento estuvo un año parado. Nosotros empezamos、eh, con m o s c a r siempre prometía, nunca cumplía. Decía que, que ya iban a seguir las obras, que se iban a terminar. Siempre、eh, ponía plazos y postergaba. Empezamos a buscar a otras personas que le pasaran lo mismo, a ver quiénes otras,、eh, otro, otras personas podían haber comprado en Alem.、Uh -huh. Así conocimos a la dueña. Del terreno de Alem, nos enteramos que él le dio por parte de pago todo primer piso de Alem, y, y que bueno, ellos tenían un boleto de compraventa con todo primer piso, incluido el primero C, y era el que le había vendido、eh, a mi marido, ¿no? Así que teníamos dos boletos de compraventa gemelos de un mismo d e p a r t a m e n t o Y hasta el día de hoy es así, tiene tanto el, la dueña del, del, del emprendimiento, d i s c u La p m e la dueña de, del terreno de espacial,、uh -huh. el boleto de complementa con el primero sea nombre de ella y nosotros el, también, con el primero sea nombre nuestro. ¿En qué año te tendrían que haber entregado tu departamento? Mira,、eh, nosotros lo,、eh, el boleto de complementa se firmó en enero del 2016、uh -huh. y tenía fecha de entrega en enero del 2017. Ahora, en enero de este año del 2019, ya van a ser dos años de demora. Terrible. ¿Cómo te enteraste que Fergonzi fue、eh, detenida? Bueno,、eh, todos los damnificados estamos en contacto, tenemos grupos de WhatsApp,、eh, nos comunicamos entre nosotros,、uh -huh. así que、eh, primero que, que se enteró, enseguida lo subió al grupo. Eh, están en contacto con las radios, con ustedes también,、uh -huh. así que bueno, apenas、eh, supieron e s la noticia, empezaron a subirlo en el grupo y así nos fuimos enterando todos, ¿no? Por el grupo. d e、eh, todos estos damnificados se hace una causa en común o van por separado? En cuanto a lo civil, cada uno tiene su, su abogado, después、uh -huh. tenemos, bueno,、eh, las denuncias hechas. Eh, hicimos la denuncia acá en, el, en la Fiscalía de San Miguel. Después la derivaron todas a, a la denuncia penal, digo,、uh -huh. a la Fiscalía número 8、eh, de、um, Delitos Complejos. Ahí se acumularon todas las denuncias.、Sí. Hasta que yo tenía e n t e n d i d o eran como 17, después fueron algunas más. Así que bueno, fueron bastante. Todavía hay、eh, personas que, que se están enterando ahora y siguen haciendo denuncias. Así que bueno, es un cúmulo de. De, de denuncias penales que, que están todas allá, en, en delitos complejos en la fiscalía número 8 de, de San Martín. No, no, bien,、eh, así que bueno, ¿se sabe bien por cuál de, de las causas,、eh, por, por cuál de las fiscalías es que lo detienen?、Eh, sí, tengo entendido que, que, que tanto, fue la que. fiscal de San Martín. Bien, bien. sí que, que ordenó la detención. Tengo entendido que sí. ¿Cómo sigue este, este proceso? ¿Qué esperan? Bueno, nosotros siempre aspiramos a, a obtener lo nuestro, ¿no? a recuperar、eh, la, el dinero, ya que las obras están paradas.、Eh, siempre, bueno, esperamos, teníamos la ilusión de que se terminaran.、Mm. Eso, bueno, se fue postergando demasiado. Después. Queremos un resarcimiento, queremos que, que nos devuelvan, si no el total, que, de, que debería ser así, aunque sea alguna parte.、Eh, es, nos, es como que nos tranquilizó el tema de que lo d e t u v i e r a n a Fergonzi, por el hecho que no podíamos creer que, que estuviera caminando como si nada por、pues, San Miguel postulado para intendente encima, con toda la estafa que hizo, ¿no? que realizó a tantas familias que, que arruinó prácticamente. Entonces, esto es como que bueno, fue un alivio para nosotros, pero la lucha sigue, sigue por, un, por mucho tiempo más. Acá nosotros queremos también recuperar ¿sí? lo, que, lo, lo, lo que es nuestro,、uh -huh. en realidad. Así que bueno, que esperemos que, que siga detenido, esperemos que, que la, todas las、eh, demandas civiles que se están haciendo sigan su curso, y bueno, veremos、eh, más adelante a ver qué. q u e logramos, no? que Son muchas, muchas familias, muchos casos, mucha plata en juego, muchas vidas arruinadas también. Bien,、sí. Lamentablemente. Bueno, te agradecemos, Laura, estos minutitos y vamos a seguir con, con el caso hasta、ah, que no se haga justicia. Le agradezco muchísimo, le agradecemos todos muchísimo porque realmente ustedes estuvieron siempre、eh, por darnos este espacio que es muy importante para nosotros. Nos a c o m p a ñ a muy bien en la lucha y bueno, muchas gracias.